este camino de primarización. Transcurrido cuatro años del gobierno de Macri y la actividad de la CGT, en muchos casos pidiéndosele eh, mayor énfasis en algunas medidas, ¿hacen algún tipo de autocrítica respecto a esto? No, al contrario, los que tenían eh, esa intención reconocen que haber tenido una postura mucho más testimonial hubiera mantenido el, el sindicalismo dividido eh, y el peronismo a su vez dividido. Eh, la pregona de plantear la unidad del peronismo y que el camino era una salida política y que había que ganarle en el marco democrático al gobierno del Cambiemos con el peronismo unido, eso fue desde siempre la política que llevamos adelante desde la CGT y hoy, por supuesto, eh, somos quienes eh, encabezamos eh, este este acompañamiento y esta pertenencia al futuro gobierno. Gracias, gracias.